CGT va a presentar un amparo en la justicia federal contra el tarifazo al gas. Vamos a hablar con Luis Fagiani. Eh, Luis, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Eh, contanos cuál es la decisión, la medida, qué, qué es lo que van a presentar exactamente. Sí, sí. Eh, la semana pasada cuando nos reunimos con los compañeros de de todos los gremios, lo que resolvimos de manera conjunta es empezar a ejercer acciones concretas eh, respecto de la situación por la que atraviesan los trabajadores. Eh, en esta, y en eso coincidimos todos, que el tema del incremento de las tarifas es algo que los afecta y mucho, así que lo que resolvimos en ese momento es que íbamos a hacer la presentación de un amparo judicial del mismo modo que ya se ha hecho en otras provincias del de, de sur, ¿no es cierto? en el que se solicita eh, que no se apliquen las tarifas de gas. Si bien en la provincia de La Pampa todavía no se han aplicado, nosotros lo estamos haciendo de manera preventiva para que no se apliquen. Bien, y esta presentación la van a formalizar en algún ratito. Sí, sí, eh, ahora las 11, vamos a estar en el juzgado federal con, con Marcela, que es la secretaria adjunta de la CGT. Marcela Urban. Sí. Con Marcela Urban, y juntos, eh, a nombre mío, como secretario general y de ella, eh, vamos a estar haciendo la presentación. En el caso de la Pampa se van a encontrar, nos vamos a encontrar, como pampeanos, en la situación uh -huh. de que no hay juez federal todavía, ¿no? Porque uh -huh, este, uh -huh. van y vienen con esos cargos, y está uh -huh, acéfalo el juzgado, uh -huh, en realidad. Uh -huh, pero bueno. uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, seguirá, digamos, el trámite y tendrá un juez ad hoc y veremos eh, cómo continúa en la medida que se haga lugar al amparo, por lo menos las facturas eh, no van a llegar, lo que estamos solici los solicitando en concreto es que se abstengan de emitir la factura con el incremento. Así que esto va en consonancia también con lo que está pidiendo el gobierno de la provincia y, y en realidad... Yo le podría decir que ojalá tuviéramos que decir, bueno, eh, la presentación del amparo resultó innecesaria porque se llegó a alguna otra clase de acuerdo y entonces las tarifas se modificaron. Eh, por eso lo estamos haciendo de manera preventiva. Eh, creemos que esto Afecta en demasía el salario De, de los trabajadores Y en función de eso eh, Es que está nuestra preocupación puesta ahí ¿no? Bien, Luis, eh, te consulto Sobre la situación en la CGT eh, Regional Centro Sur, porque hay sectores Gremiales que no, no los reconocen Como conducción, ustedes se han planteado uh -huh. Como los este, nuevos Responsables del, de la central Y hay gremios que Niegan que sea así uh -huh. ¿Cuál es tu posición? Bueno, eh, es concreta, soy secretario general. Eh, le, el, modo, el modo de designación, eh, así como los compañeros tienen todo el derecho a hacer su, su planteo respecto de legalidad o ilegalidad de procedimiento, todo derecho a decir que el procedimiento es absolutamente legal, que 42 gremios de los 50 que componen a to, la totalidad de las organizaciones eh, en Santa Rosa, eh, a las organizaciones gremiales que tenemos eh, lugar en, en, en la regional Centro Sur, eh, 42 dijeron que queríamos elegir una nueva conducción y, y eso es lo que hicimos. Eh, nosotros tenemos claro que este, este procedimiento no está mal eh, y también tenemos muy claro que si hubiéramos utilizado este o cualquier otro procedimiento, eh, una, dos, tres, cinco organizaciones eh, u ocho, como en este caso, eh, hubieran también podido decir que eh, no era toda la legalidad que correspondía. En esto eh, siempre tenemos, eh, lo repito a cada rato, eh, pero siempre tenemos mitad de biblioteca para cada lado. Entonces, bueno, los compañeros creo que es creen que, que el procedimiento no está bien, nosotros que somos la mayoría de los gremios que integramos la CGT, creemos que está bien y vamos a seguir trabajando como CGT de acá para adelante en todos los ámbitos donde nos corresponda funcionar, porque, eh, es lógico porque eso que... es lo que recibimos como mandato. Eh, eh, decía, es lógico que detrás de esa cuestión supuestamente legal o administrativa hay una cuestión de, de puja política, legítima además sí. posiblemente. Lo que te pregunto es, ¿esa, ¿esa puja tiene que ver con quienes están alineados con Moyano y quienes están más cerca de Caló o no? No, no, no, nada que ver, uh -huh. nada que ver. En los 42 sindicatos que estamos integrando eh, la conducción de la CGT eh, estamos de las tres centrales sindicales. Eh, de, hecho, de hecho, por ejemplo, yo formo parte de la central sindical eh, Azopardo, como sindicato AEFIP, mi gremio está dentro de Azopardo. Eh, y sentado en la mesa con nosotros está el compañero Barrios, que es de UOM, que tiene representación en la provincia de La Pampa por la UOM, que es de Caló con la persona que hablamos, es, es, es con Caló en Buenos Aires también, pero estamos representados en todas las centrales sindicales. Es más, es más, también dentro de los 42 gremios, no solamente estamos de las tres centrales, sino que aparte, por ejemplo, está Bancarios, que no está en ninguna de las tres. Así que eh, este ha sido la, el, el, el, el deseo de, la central, de las centrales nacionales, digamos, es que en el interior tratemos de ir confluyendo a tener una unidad lo más amplia posible. Bueno, acá la manifestamos y la pusimos en marcha por este, por este procedimiento que fue un plenario de delegados regionales, de, de delegados de las distintas eh, asociaciones sindicales. Eh, hay compañeros que no se sumaron, bueno, las puertas están abiertas. Esto no quiere decir que, que no se pueda hablar, que no se pueda Compartir, que no se discuta por las mismas cosas. Nuestras puertas están abiertas, los compañeros se pueden sumar, pueden venir, trabajar adentro de esta CGT sin ninguna clase de complicación. Luis La fa... decisión es de ellos, no es nuestra. Gracias, Luis Fajeni. No, de nada, por favor, este luego. Ahí hablamos con el secretario general de la CGT, Luis Fagiani, designado por lo menos por 42 gremios, otro sector no lo reconoce. Este organismo va a presentar en un ratito nomás una denuncia en el juzgado federal, una denuncia, no, un recurso de amparo, para que el tarifazo no se sienta en la pampa.